Buen día Pablo, buen día audiencias, ¿cómo están? Bien, eh, Alfredo, eh, teníamos interés en conocer algún detalle de lo que va a ser el futuro edificio eh, que tendrá la cooperativa, eh, ahí en el lugar bueno donde se produjo el colapso eh, el primero de enero eh, del techo. Eh, a ver, ¿qué nos podés contar de, del proyecto? ¿Cómo vienen trabajando? Bien, bueno, esto eh, eh, es un proceso que, que, que ha sido, eh, yo digo que, que, que ha sido en, en, en buenos tiempos, porque este, no bien este, sucedió lo de la caída de, de la losa eh, rápidamente tomamos algunas decisiones en principio este, una que es, que es importante y es que este bueno había que, que mudarse a la, la us oficina para poder seguir funcionando y allí este una de las primeras decisiones que tomamos fue que, que la gente cuando volviera al edificio central no iba a volver a las mismas oficinas y que, que estaban dejando por múltiples razones en principio por cuestiones de, de habitabilidad porque no había buenos accesos no estaban bien ventiladas algunas oficinas en fin habían sido oficinas que se habían ido armando este en la medida que la cooperativa creció muy de golpe y se necesitaban espacios y, y bueno se generaron entrepisos y, y oficinas que no, que no no reunían las condiciones mínimas así que esa fue una, una primera decisión que después cobró importancia porque este a poco andar Eh, resolvimos este que, que los los, los pretensados grandes tipo industriales que se ven que si, como si fuera una B corta que que, que cubren este parte del del, del del salón central este se van a desmontar se van a desmontar para para poder desarrollar un, un edificio que ya está este diagramado y que tiene este planta baja y planta alta este en el frente y en el contrafrente este por lo cual cambia mucho la imagen del de, de edificio este cambia mucho el, el adentro el funcionamiento es, es, es otra es otra situación la que van a encontrar los asociados y asociadas cuando vayan este, allí a hacer sus trámites así que bueno tenemos cierta satisfacción porque el proyecto recoge la inquietud de, de las y los trabajadores que, que, que, que transitan el área central de la cooperativa, este, también las, las inquietudes de, de, de, del Consejo de Administración, de los gerentes, este, se, se atendió a, a una economía de, de recursos, pero también apuntando a, a, a las necesidades de, de, de hoy y de los próximos años. Claro. Eh, Alfredo, por lo que contás, bueno, el proyecto ya bueno eh, está finalizado, ¿cuándo arrancaría la, la etapa de la obra? En, en realidad el proyecto está presentándose mañana, o tal vez hoy, pidiendo factibilidad en la municipalidad. Este, hay que hacer allí alguna alguna tramitación respecto de, de cuestiones reglamentarias, ajustes de cuestiones reglamentarias. En principio la charla que tuvimos en este, ayer, no antes de ayer, este, el edificio estaría como para encuadrar dentro de la, de la normativa... Eh, y bueno, este vamos a estar haciendo las presentaciones formales y mientras tanto, este bueno diseñando en primer lugar desocupar las oficinas que, que son aledañas a la, a la zona donde se va a hacer la obra, que también eso eso demanda cierta cierta energía y tiempo porque eh, algunas de las funciones que no se trasladaron a la están muy pegadas a lo que va a ser la obra, entonces hay que desocuparlas para poder hacer la obra con tranquilidad uh -huh. este, y que los empleados puedan seguir trabajando y eso bueno está demandando tener que salir a buscar algún inmueble cercano como para alojar actividades, bueno, este, todo lo, lo que significa tener que, que, que desocupar sectores para poder llevar adelante un, una obra. Claro, eh, eh, por lo que decís, eh, ¿no demoraría mucho el trámite en la municipalidad? o ¿Has charlado eso o...? Sí, eso eso es lo que estuvimos este conversando hay total disposición de la de la municipalidad no obstante lo cual hay, hay cuestiones formales sí, vale. civiles cierto que, que hay que cumplirla entonces en estos días vamos a estar presentando los responsables de esa demolición este se va a presentarle los, los planos en, en dos copias que, que básicamente es ya uh -huh. este, el edificio definido pero este bueno lo todo, todo lo que significa la, la burocracia para para autorizar una construcción de una obra nueva porque esto va a ser justamente eso va a ser una obra nueva claro. va a haber internet adrención en sectores aledaños este que se van a refuncionalizar Eh, porque vamos a vamos a estar generando un edificio que va a tener sanitarios para el público, que, que era una deuda vieja que tenemos con nuestros asociados y asociadas, es decir, la gente que va a concurrir a la, a la cooperativa va, va a poder hacer uso de baños públicos, vamos a tener un ascensor para garantizar absoluta accesibilidad para personas con, con la movilidad restringida, no solamente para, para las la, la, la personas que existen hacer un trámite, sino también para el propio personal que, claro. eh, que pueda, pueda tener alguna dificultad, es decir, va a ser un edificio absolutamente accesible de planta baja y primer piso, mm. y van a estar perfectamente separadas las circulaciones más, más privadas del personal, más públicas de, de, del que asiste, vamos a tratar de, de alojar en planta baja todas lo, los trámites que, que, que hacemos los asociados y asociadas cuando concurrimos a la cooperativa, como para no generar pérdida de tiempo, pero un dato que no es menor, le vamos a dar una, una importancia este al, al, a la sala espera queremos que, que la sala espera se, sea, un, sea un patio interno este ventilado con iluminación natural porque nosotros sentimos que, que esta posibilidad que genera que la, la cooperativa de que uno vaya a hacer los trámites de manera presencial este es un signo distintivo de, de la gestión de servicios de nuestra cooperativa y eso lo queremos lo queremos sostenerlo, queremos mantener porque esté más allá de que se avanza con las cuestiones digitales y a distancia este hay una parte importante de nuestros asociados y asociadas, que este, no acceden a todas las formas este, de, de, de comunicación este virtual y, y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo y hay que este, estar al tanto de eso. Este, la, la gente de, de, de, de mayor edad este, sigue requiriendo este ser atendido personalmente y muchos de los trámites que, que, que hacemos cotidianamente, requieren la, la, la presencialidad, así que este se va a generar un, un, un lindo espacio, que es un uh -huh. poco el, el corazón del nuevo edificio. Eh, Alfredo, en, en, si bien bueno en esta época de tanta inflación eh, es difícil calcular un costo, pero ¿tienen una estimación más o menos de la inversión que van a hacer ahí? Y, este son son números que, que es difícil aventurarlos hoy claro. porque lo, lo, los, los costos de construcción son son muy variables este, nos estamos manejando en principio de manera tentativa para algunas cuestiones con, lo, con los números que sugiere este el colegio de, de arquitecto la cámara de la construcción que la camarco eh, pero bueno son son todos índices este, son este, indicativos es decir cuando el metro cuando, de digamos, construcción decís Y claro claro, claro y, sí. digamos para, para para una construcción hoy en santa Rosa a lo mejor mm. estamos hablando de, de 200 250 mil pesos el metro cuadrado pero claro. este esto es como el piso sí. eh, entonces bueno este, no no no queremos generar expectativas en lo, lo que sí tenemos la, la seguridad lo que, lo que estamos este, diseñando lo vamos a poder construir, vamos a, vamos a hacer la ingeniería financiera que, que demanda este tipo de, de obras como para este, no comprometer en ningún momento las finanzas de, de nuestra cooperativa. Este, vamos a, a pedir ayuda y asistencia a quienes correspondan. Este, ya, ya estamos en contacto con, con la gente de, de, de los bancos este, que, que están más vinculados con la actividad de la cooperativa, el Credisco, el Banco de la Pampa, con las autoridades de las provincias seguramente vamos a hacer alguna alguna reunioncita. Este, pero bueno, este, también la, la, el recurso financiero este en los tiempos que corren este es, es de suma sensibilidad, tanto como lo es la necesidad de que nuestro personal retorne al lugar de trabajo claro. porque tenemos perfectamente claro que la usina es un lugar de trabajo este temporario y ah. queremos que ese que ese espacio temporario sea el menor posible este y también tenemos este, la premisa de sostener este, los salarios el pago a proveedores este el, el pago al, al ape este en estos días vamos a estar liquidando los salarios con el medio aguinaldo y lo vamos a hacer puntualmente y cumpliendo con con, con todo lo, lo, lo pactado en las mesas paritarias y eso nos da muchísima tranquilidad más allá de, de, de, de la inquietud que genera una situación este que, que atraviesa a todos los sectores y a, y a todos los rubros que es este la pérdida de, de, de, de, de, de valor adquisitivo de nuestros salarios cierto claro eh, alfredo y cuántos metros cuadrados van a construir este eh, hoy son alrededor de 1200cientos metros cuadrados mm. Eh, más algunos metros más que se suman de refuncionalización claro. porque hay algunos sectores que, que no no que, que no se fueron afectados por el derrumbe pero que se van a reformar, hay, hay un sector, no sé si ustedes ubican una ventana que daba al frente pegadito a, al, al, al, al, al, al, al, al, al salón de entrada donde funcionaba pérdidas no técnicas. bueno allí se va a alojar la, la escalera para acceder a planta alta, un ascensor este baños para el personal entonces bueno ya esa, esas funciones se alojan en otro lado después la, el, el sector que estaba muy muy muy venido abajo que era el sector para desayunar del personal este vamos estamos este, pensando y ya se ha diseñado y se ha dispuesto un lugar con ventilación natural para que el empleado que hace una pausa para tomarse un mate o un té lo haga en un lugar Como, digamos que realmente sea un lugar este, este habitable cómodo y bueno este también esto demanda este retocar un, un sector que hoy está ocupado por otras funciones este así que bueno este, más allá de los metros cuadrados que, que se suman este, imaginemos que donde estaba la, la losa de entrada ahora va a haber en planta alta todo un, una, una, una franja de, de oficina así que este, se suman claro. este, metros de oficina mm para dar este mayor comodidad a los usos que, que estábamos teniendo allí bien es eh, la última que te hago y que tiene que ver con la causa bueno judicial que se armó a partir del derrumbe eh, hay alguna novedad para contar así públicamente que, que la sociedad santa tenga que saber no, no no no ha habido ninguna novedad nosotros mm. este, pusimos a disposición de la justicia todo lo que teníamos este a disposición este la, la, la, el informe de, del ingeniero contratado este bueno por supuesto Mi celular mi, mis computadoras todo eso estuvo secuestrado cerca de, de un mes un mes mm. y medio este, así que este, todo todo lo que lo que había para investigarse se le entregó a la, a la justicia y ya, ya sabemos que hubo este pedidos de, de de declaraciones claro, sí, del sí. personal que estaba este, afectado y que había este, mostrado inquietud y, y algunos algunos que habían hecho la, la denuncia este nosotros estamos este, con tranquilidad de haber hecho siempre eh, lo que había que hacer Eh, y, a, y a disposición de la justicia a disposición de la justicia como siempre hemos estado bien, bien Alfredo no sé si quedó algo para remarcar sino gracias por estos minutos con Kermés no, simplemente este aprovechar este, este, estos minutos para saludar a los compañeros y a las compañeras cooperativistas de, de, de la provincia de, de, de la zona de ofrencia de, de Radio Kermés que sabemos uh -huh. que, que es muy escuchada este porque el primero de, de julio es el Día Internacional de Cooperativismo y nos encuentra el movimiento cooperativo Pamplano en, en, en un lugar este, de, de suma real Así que un abrazo fraterno a, a todos y a todas los, los compañeros de las cooperativas de servicio, las cooperativas de trabajo, eh, la cooperativa de crédito, las cooperativas de consumo, en fin, a un, a, un, a un universo que en nuestra provincia tiene muchísimas particularidades. Alfredo, que tengas buen día, muchas gracias. Eh, muchas gracias a usted, buena jornada.